Duré quien digo Milton Romani, veras vera Uruguay, Uruguay, que es el gobierno del gobierno de la droga galleta y el experto de Buenas tardes, Milton. Buenas tardes. Como y, tú. y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Uruguay es un referente en el tema eh, de los opiáceos, el tema de la droga, en el tema de la marihuana. ¿Cómo definimos que es referente? bueno eh, la política de drogas del Uruguay que recoge viejas tradiciones libertarias del propio Uruguay a mí me gustaría definirla como una política de drogas que intenta eh, con, combinarse con una óptica de derechos humanos de salud pública y de desarrollo humano eso es el, como lo hemos definido De ahí que, eh, bueno, desde el año 2005, que el presidente Tabaré Vázquez me designó como Secretario Nacional de Drogas, y después con el presidente Mujica, hemos intentado, entre otras cosas, regular el mercado de cannabis. Regular quiere decir controlar las sustancias de otra manera, enfrentando lo que es, a nuestro juicio, no solamente un fracaso del, del enfoque de guerra de las drogas y del prohibicionismo como como recurso para contener el problema mundial de las drogas, sino, es peor que un fracaso, porque en nuestra óptica, las políticas prohibicionistas que pretenden que, prohibiendo las sustancias, o pretendiendo que la sociedad es sean abstencionistas, una distopía porque las civilizaciones siempre consumieron drogas. Y combatir el fenómeno a través de la reducción de la oferta, no solamente ha fracasado, sino que ha empeorado las cosas. Como decía el exsecretario general de Naciones Unidas, la guerra contra las drogas, que en realidad ha sido una guerra contra las personas, ha costado mucho. Más vidas que las drogas mismas esta tiene que ser una reflexión humanitaria una reflexión política de aquellos que es un debate que admite varias voces por supuesto pero lo único que se reclama hay una hay, hay una corriente mundial que reclama es que aquellos que defienden el statu quo actual demuestren que el prohibicionismo la criminalización y La guerra contra las drogas tiene eficacia, no tiene ni eficacia ni eficiencia económica ni social y a, agrava las cosas. La tendencia mundial de producción de drogas ha aumentado. El tráfico ha aumentado, los consumidores han aumentado. Bien. Uruguay ensaya modestamente un nuevo camino, un nuevo modelo que ya lo en que ya lo habían empezado Washington y Colorado en el 2012, nosotros sancionamos la ley en el 2013, ahora se sumaron 7 eh, jurisdicciones más en Estados Unidos y eh, Canadá como jurisdicción nacional. Eh, esto es un avance en una reflexión y en una aprobación de políticas que yo creo que son más eficaces y eficientes y fundamentalmente ...respetuosa de los derechos humanos. ¿Por qué el cannabis sí y otras drogas no? Bueno, en Uruguay... ...intentamos... ...resolver por el tema del cannabis... ...que en primer lugar... ...es la droga de, de circulación ilícita... ...está mal decir que son ilegales... ...porque las drogas no son ilegales o legales... ...son de circulación ilícita más consumida en uruguay y en el mundo entero que tiene bajos perfiles es decir, bajos perfiles de morte y morbilidad eh, todo consumo de drogas puede ocasionar ocasionar daños y nosotros con la regulación hemos desarrollado programas preventivos y de información acerca de los riesgos que tiene la marihuana. No la estamos regulando porque sea un caramelo, la estamos regulando porque a nuestro entender es la mejor forma de controlar, de reducir los daños y de hacer salud pública en serio. Eh, en Uruguay, como en el mundo, las drogas que ocasionan mayor daño son el alcohol y el tabaco que llamativamente no están dentro del Sistema Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Esto tiene una historia, no viene a caso, pero el, el tabaco cuesta, le cuesta a la humanidad la friolera entre 5 y 7 millones de personas de muertes por año, y el alcohol anda por los 4 millones de muertes al año. Difíciles de regular, pero posibles. El, eh, el Tratado Marco del tabaco que se aplicó en Uruguay antes de la ley de la marihuana demuestra que es posible regular estas sustancias sin necesidad de criminalizarla imagínense que sería si nosotros criminalizáramos el, el consumo de tabaco, sería un desastre no nos tenemos que imaginar el, la, la criminalización de ...del alcohol, porque ya lo hizo Estados Unidos entre el 20 y el 30... ...y se ha demostrado que lo único que ha servido... ...es para alimentar la industria cinematográfica de Hollywood... Hollywood ...mostrando cómo la prohibición hace surgir bandas de gángsteres, bandas criminales. Hoy en día yo me atrevo a decir que el sustento de las bandas de crimen organizado... ...es la prohibición, porque estamos en un mercado capitalista... La droga es una mercancía que tiene una circulación determinada, que si está prohibida, está potenciada. Esto no lo dice Romani, lo dice Milton Friedman, el padre de la Escuela de Chicago, y Gary Becker. Que yo me animaría a decirle a muchos liberales europeos que vayan a leerlos porque tienen eh, están en las antípodas de, mi, de, de mis parámetros ideológicos, pero ellos son liberales consecuentes que demuestran la perversión que tiene prohibir la circulación de mercancías en este caso en este caso de drogas eh, esto es una opinión personal yo creo que la experiencia del cannabis bien monitoreada bien evaluada nosotros construimos un comité científico abierto a que se integre todo aquel que quiera venir a evaluar. ...podría demostrar o podría ser la el programa piloto que demuestre que regular, legalizando reguladamente las drogas... ...es un camino posible para toda la humanidad. ¿Los resultados en Uruguay son positivos? Bueno, estamos a cinco años de, de la regulación, como digo yo, frente a 100 años de prohibicionismo... Existen esquemas culturales, resistencias, incluso resistencias institucionales. Esto fue votado en el Parlamento con algunos votos de la oposición, incluso. Eh, Uruguay tiene una vieja tradición liberal. A veces nos dicen la Suiza de América, yo digo que Suiza es el Uruguay de Europa. <risa> este... Suiza nos acompañó muchas veces en la Comisión de Estupefacientes. Eh, Uruguay en el siglo pasado eh, sancionó el, el divorcio por sola voluntad de la mujer, legalizó la prostitución, la prostitución no es ilegal en Uruguay, está protegida por el Ministerio de Salud Pública, legalizó el juego de la quiniela, monopolizó los alcoholes, que después vino el neoliberalismo y lo liberó. Eh, digo esto porque Uruguay es un país pequeño con un entramado ideológico y social que nos permitió. En Uruguay no está criminalizado el, la tenencia para uso personal de drogas desde el año 74, el decreto de ley de la dictadura. A cinco años... Yo lo que puedo mostrar, todavía hay que evaluar más, pero lo que puedo mostrar es que Uruguay, por esta ley, creó el Instituto de Control de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA, que es el, la organización pública que lidera este este este movimiento. Tenemos un Tres componentes en, en la regulación, que es el cannabis medicinal, el cannabis no medicinal o, o llamado recreativo, y el cáñamo industrial. Esos son los tres. Para acceder al, al cannabis legal, que tiene genética propia, es decir, nosotros nos hemos esforzado por tener un cannabis uruguayo que permita tener trazabilidad y saber qué es lo que está en el mercado regulado. Para acceder al cannabis medicinal, el, eh, el ciudadano residente uruguayo tiene tres vías. La vía del autocultivo personal, permitido hasta seis plantas, por hogar, no por persona, por hogar. Los clubes sociales, recién hablábamos que la presencia de Martín Barriuso. Barriuso fue muy elocuente y aprovecho para enviarle un abrazo muy grande porque hemos seguido su padecimiento ante, ante las cortes y ante la persecución y lo que nos dejó en Uruguay fue una buena enseñanza. Que son, a diferencia de lo que ocurre en otros lados, son eh, asociaciones civiles en el en nuestra ley lo marcan de 15 a 45 personas que tienen un límite de producción anual este creo que están en los 499 gramos al año y después los adquirentes hombres y mujeres que deben registrarse todos deben registrarse ante el irca que pueden retirar hasta 10 gramos eh, hasta 40 gramos Eh, mensuales a razón de 10 semanales esto del registro ocasionó todo un debate si era lícito o estaba atado a las garantías pero era la transacción con el malón conservador que teníamos y es, y es un registro que está hecha con todas las garantías de la ley de la ley de habíaja data Yo les voy a dar los últimos datos registrados en la LIRCA. Hemos tenido muchas dificultades, hemos tenido pocas farmacias. esto El cannabis uruguayo se retira en farmacias. Teníamos el concurso de una red importante de, de farmacias que después se retiró. En estos momentos solamente tenemos 17. Libramos dos... dos Dos patentes de licitación la producción de cannabis sigue siendo baja para lo que lo que se demanda, pero a la fecha de hoy se han registrado como adquirentes más de 37.000 uruguayos y uruguayas. Tengan en cuenta que la población uruguaya es de 3 millones y medio. Están registrados 7.600 autocultivadores Y hay cerca de 120 clubes sociales que reúnen a más o menos 3.300 personas. Esto significa que hay casi 50.000 uruguayos y uruguayas que no concurren a un lugar inseguro como las bocas de venta, no compran en el mercado del narcotráfico, consumen, una sustancia controlada por el estado que produce menos daño que el cannabis, el prensado paraguayo, como le llamamos, como se le llama en la jerga, y confían en la ley y en el estado. Para mí esto es central, que los usuarios de cannabis se registren, consuman sabiendo las previsiones que hay y tengan una relación de de vecindad y continuidad con el Estado, yo creo que sinceramente creo que es una revolución cívica. Última pregunta, ante esas evidencias, ¿por qué los estados, como los estados europeos, eh, se resisten a abrir el tema de la de la regularización de estos productos? Bueno, yo creo que este son antiojeras ideológicas de un fuerte componente moralista en el, en el mal sentido. El, el régimen prohibicionista nació con el Comité de Shanghái en el año 1909, promovido por China y Estados Unidos, y al frente de la delegación de Estados Unidos había el embajador norteamericano en, en, en Filipinas, ¿sí? digo bien, este Charles Brent, que era un obispo episcopal. Digo esto porque todo el contenido de las tres convenciones tiene una fuerte carga de tipo moral. No está sujeta al, a la evidencia científica que demuestran y además no está sometida a las la evidencia que significa el fracaso de esa política. Ahora, este aquí que vivimos en un mundo muy comercializado, y lo que no pudo enfoque de derechos humanos lo va a poder nuevamente don dinero. Porque el movimiento de capitales y la inquietud que tienen los bancos ahora por hacerse de esto, que algunos desde una óptica moralista siguen dejando en manos de las mafias, pero ya hay, ya hay bancos que se reunieron en el Congreso Nacional, Estados Unidos, dijeron, no, esto lo queremos nosotros. Y la industria químico-farmacéutica también dice lo queremos nosotros. Por eso, desde Uruguay decimos, regular el mercado significa regular el mercado ilícito y también el mercado lícito. Pero lo que quiero decir es que, fundamentalmente haciendo punta, el cannabis medicinal ha demostrado, después de, de 100 años de velo, las potencialidades que tiene pero además tiene una potencialidad de movimiento financiero inaudita washington y colorado en los dos primeros años de legalización de la marihuana movieron 7.000 millones de dólares entonces el señor trump que es muy loquito para algunas cosas ha tolerado también esta situación o no se ha querido meter en, en, en problemas y yo digo que en Estados Unidos dentro de poco vamos a ver regulado a la a, a a la forma norteamericana vamos a ver regulado la marihuana. Lo digo hoy que hoy que día es ¿eh? primero de octubre. Bueno, 1 de octubre romaní lo dice en el País Vasco y me y, y dentro de un par de años tomen nota, tomen nota porque eh, eh, que creo que el, ya se están viendo lo que lo que es es más advierto que hay una burbuja financiera respecto al cannabis medicinal que hay que tener mucho cuidado porque como todos los movimientos económicos, bueno, el cannabis medicinal es la, es la panacea ahora va, va, y, no, no bueno, el cannabis medicinal ahora estamos sacando legislación porque el cannabis medicinal no es un único para todas las cosas que sirve para volvemos a las recetas magistrales donde en, en, en cada producto, según y de acuerdo a la proporción de CBD y de THC, de THC que tengan, sirve para tal o para, para otra cosa. Estandarizarlo sería no una buena fórmula, pero bueno, esto, eso ya es otro tema. Hmm.